Bueno, primero yo estoy este, felicísimo de que no se haga la interna el 30 de abril, porque en primer lugar, personalmente siempre estuve en contra de esta preinterna. Obviamente no soy un libre pensador y me someto a lo que dicen los grupos de mi instancia a los cuales pertenezco, que bueno, que supuestamente había que ir. Era un enfoque que tenía su sentido cuando se analizaba ya por diciembre o enero, donde la incerteza del 14 de agosto.、Eh, daba, daba pie a decir bueno de alguna forma tenemos que p e l e c c i o n a r al candidato o si no lo hubiere, pero hoy no hay ninguna duda que va a haber elecciones el 14 de agosto, primarias obligatorias, abiertas y obligatorias, de manera tal que hacer una preinterna e n un desgaste、eh, sin sentido, era、eh, llevar a la gente a un escenario de voto con aparato y mostrar una desmovilización, porque no hay en la gente una actitud espontánea. de que el independiente estaba desesperado, podía votar a uno u otro candidato. De manera tal que iba a ser cualitativamente、eh, pobre porque el aparato partidario estaba, está presto a ir trabajando para Ricardo Alfonsín. Es decir, el comité de campaña prácticamente lo encabeza Ángel Rosa, que, que está a cargo de la presidencia del partido. Cuando Ernesto Sanz tuvo la actitud ética de pedir licencia por su candidatura precisamente. En el orden provincial, el presidente del partido de la provincia, Miguel Base, es virtualmente. Presidente, jefe de campaña bonaerense del candidato. Es decir, que hay una actitud del aparato partidario que iba a deslucir, desde el punto de vista cualitativo, una elección interna. Desde el punto de vista cuantitativo, tampoco, poca, poca gente, d o s c i e n 200 y pico, trescientos mil personas, muestra un partido d e s m o v i l i z a d o lo cual iba a s e r pensar d e l el electorado que no era una alternativa de poder. Nosotros, en v í s p e r a de lo que está ocurriendo en el país, donde evidentemente el gobierno ha recuperado aires, yo no digo que e s invencible mucho menos. ha recuperado aires, ha recuperado, digamos, en la consideración colectiva, ha、eh, recuperado imagen a la presidenta y la gestión. Creemos que hay que ir a un armado mucho más amplio del que estábamos pensando. No basta con el socialismo y otros partidos menores que、eh, pensábamos que eran, y que tienen que seguir siendo, ¿no?, nuestros aliados en este espacio progresista、eh, moderno que queremos armar, sino que hay que abrir fronteras y provincia por provincia y según las realidades ir este, haciendo un frente opositor. Mucho más u c h o m amplio. En este sentido, yo estoy felicísimo porque f u e uno de los que milité para que Ernesto、eh, no fuera e la interna del 30 de abril y fuéramos al 14 este, de, de agosto directamente. Con este escenario, entonces, de h a con e r c las internas del 14 de agosto, el radicalismo tendrá al menos entonces tres, tres candidatos para disputar la candidatura presidencial. Digo, hablo de Alfonsín, como si Sanz. La verdad, no sé si van a ser tres, pero si son tres, que bienvenidos sean, porque la disputa va a ser tan importante y la movilización va a ser tan Eh, generosa porque son obligatorias y todo el mundo va a votar. Que le vendría fantástico al partido d i c e n tres y tienen que ser tres, y de esta manera se va a posicionar muy bien el radicalismo, gane quien gane. Yo tengo sumo respeto por los tres candidatos. Obviamente, creo que el estadista, el hombre del futuro, es、eh, que tiene claro qué es lo que hay que hacer y, y que no le teme al poder a Ernesto Sanz. Pero bueno, este, tengo mayor de los respetos por Julio Cobos,、eh, también por Ricardo. Gane quien fuere de los tres, y f u e r a de los tres, le vendría este, muy bien a la democracia y a un cívico radical.、Uh -huh. Pero tiene que s e r el partido esta chicrinada de proclamación y demás, porque le está proclamando un, un candidato para dar la idea de que es el candidato del partido cuando no lo ve. ¿Tienen alguna reunión oficial ahora en la que puedan promover la, la proclamación, Lanceta? Sí, la Junta Electoral iba a producir esta proclamación, según n cable que he visto por allí, pero esta proclamación es un acto político. De la, de la internita, este, que tiene certificado de vencimiento.、Eh, es decir, es un plazo fijo con certificado de vencimiento el 14 de agosto de Corintia. Claro, porque nadie le va a prohibir a Santos y a Cobos, por ejemplo, en、sí. caso de proclamarse Alfonsín, participar de la interna d el 14. Tal cual, tal cual. No puede un partido modificar una ley que es de orden público, que es la ley, la ley electoral.、Mm. De manera tal que yo digo, bueno, son estas esta chiquirinadas. Que, que hace que después la gente nos ponga el mote de que los radicales estaremos siempre jugando a la internita y p a r e c i e r a que con esto le damos la razón a la. a la, a la, a quien e s d i c e n ellos, ¿verdad? Porque tenemos que estar mirando hacia el futuro y estar pensando que somos una alternativa de poder y no mirarnos en el ombligo para ser un partido de oposición, meter un diputadito más, un diputadito menos,、eh, o ser en la práctica una colectora de cristina. Algunos q u i e r e n e s e partido chico, manejable. Dominable y otro que r e m o s el partido grande con los riesgos que eso implica, ¿no? No tenemos miedo al poder.、Uh -huh. eh, Rubén, eh, a ver,、eh, días atrás también se, di se dio a conocer una información, la dio a conocer e l libro y ámbito financiero, me acuerdo, en la cual lo ubicaba usted y Estorani como fogoneando un acuerdo con un sector pe del peronismo federal, concretamente con De Narváez. z、eh, ¿Cuál es la, la realidad de ese análisis? Porque fue un análisis, no fue una información, por lo tanto lo, lo tomo como tal. Sí, lo leí, lo leí, lo leí. No, yo no, no, no estoy trabajando en función de hacer un acuerdo con, con el Periodismo Federal.、Eh, de cualquier manera,、eh, te reitero que en el marco de lo que tiene que ser un acuerdo programático,、eh, yo no, no descarto nombres.、Eh, no te estoy diciendo con esto que sí. Pero digo, hay que ponerse de acuerdo en 8 o 10 propuestas que constituían p o l í t i c a de Estado, tal cual lo promueve、eh, el doctor Terraño, y en función de esto, si hay hombres que comulgan con esta propuesta y que estamos de acuerdo, provengan de donde provengan, este, yo creo que obviamente actitud republicana este,、eh, y demás valores que son esenciales al, y muy caros a la vida de la democracia y del radicalismo,、eh, son consustanciales. Para, para poder pertenecer a l mismo espacio electoral, ¿verdad? Pero este, en función de ello, yo no estoy trabajando en eso, honestamente, porque nadie me instruyó para que lo haga, pero no, no le pongo bolilla negra a nadie. Bien, eh, Lanceta, eh, usted cree que va a ser, hablaba de lo importante que va a ser para el radicalismo el 14 de agosto en cuanto a lo bien que le hará la movilización ciudadana a la hora de ir a votar.、Eh, lo noto más efusivo también en la, en la significancia que puede tener esa interna, esas primarias para todo para todo el sistema electoral del país. p a r t i d o ¿no? claro, mira, si alguna virtud tiene esta ley, tiene algunos efectos, pero tiene virtudes, es que empieza a ayudar a consolidar el sistema d e partido. s Bueno, uh -huh. Lleva toda la ciudadanía a votar un día, en lugar de hacerse las primarias en las elecciones abiertas, digamos, porque las internas a veces el mismo acostumbra hacer en las elecciones generales. Nos está llevando de a poco a que consolidemos un sistema de partidos y ese día,、eh, con fuertes movilizaciones, se van a notar quiénes son los partidos o los espacios políticos, digamos, con fluencia、eh, o alianzas de partidos y demás. Que este, van a disputar el poder en serio.、Eh, lamentablemente, por ejemplo, el peronismo no logra reunir en un escenario de primarias abiertas su disputa, porque está claro que el peronismo federal、eh, va a ir solo, no va a ir a disputar nada junto con el Frente para la Victoria. Pero bueno, de a poco yo creo que es un progreso, es un progreso para la democracia y la consolidación del sistema de partidos políticos. La verdad es fantástico para todos, porque el partido chiquito. Esto que no eligen, que, que, que ya está, el candidato soy yo y se acabó la historia porque no hay otro y todo lo demás. En un escenario de elecciones primarias abiertas y obligatorias, donde van a recibir tres votos porque, aunque sea formalmente, tienen que mostrarse, la verdad que no l e va a venir bien. Entonces van a tener que empezar a pensar que tienen que aspirar a ser un partido grande con vocación de poder o resignarse a un. A una, a una cuestión testimonial. ¿No teme que la elección, se, la,、eh, hablo de la de octubre, ¿eh? Eh, ¿no teme que la de octubre se polarice ante esta situación de un peronismo fraccionado, yendo a internas por, cada cual por su lado y luego llegando dos fracciones peronistas a la general? Bueno,、eh, este es el riesgo, porque yo decía、eh, anteriormente que、si、el peronismo lamentablemente no va en un mismo espacio a disputarse en esta interna el 14 de agosto. Entonces, estos riesgos siempre existen, pero nosotros creemos. Que vamos a polarizar, pero entre el kinerismo y el espacio que vamos a liderar desde el radicalismo, también con algunos peronistas, por supuesto, y otros partidos como el socialista y m e n o r e s v e usted una segunda vuelta o ve escenario de segunda vuelta? Si logro, nosotros logramos ser、eh, audaces en cuanto a abrir las fronteras de un espacio opositor interesante, sí, de lo contrario, no. Uh -huh, uh -huh.、Eh, Se adjudica esa responsabilidad al espacio, digo. Sí, sí, claro.、Uh -huh, claro. Uh -huh. si、somos generosos, tenemos vocación de poder, hacemos un armado este, sin mezquindades políticas, hay segunda vuelta y ganamos. De lo contrario, lo más probable es que no haya segunda vuelta y que pasemos a ser este, opositores testimoniales.、Uh -huh. eh, Lanceta, eh, ¿cuál va a ser, o cuál es, al menos le pregunto su interior, ¿qué le dice? ¿Cuál cree que será su lugar en este escenario? ¿Dónde se, dónde se sentiría más cómodo,、eh, participando o estando? ¿En qué lugar? En el lugar donde siempre estuve, en el s o v i é t c o r a c a l Me refiero más que nada a aspirando a algún cargo, concretamente. No, no, no, no, no tengo aspiraciones personales. Mira,、eh, yo estoy trabajando para el premio mayor. Estoy donde me toque estar y, y si me toca estar en nada, estar en nada siempre trabajando. No, no, no, no, no honest, Honestísimamente, no, no estoy pensando en nada de lo personal. ¿Alguna vez no me descartó、eh, ser candidato a intendente de la barrera?、Eh, sigo sin descartarlo. Pero no es que me interese personalmente, digo, estaré donde el partido me necesite. Esto parece una fase、eh, demasiado hecha, ¿no? pero, pero honestamente es así. Quienes me conocen saben que es así. Este, yo he trabajado siempre en política y pocas veces con cargos,、eh, solamente he si dos d o veces diputado. Este, de manera tal que yo、eh, voy a hacer funcional a los intereses de la Unión Cívica Radical en el lugar que me corresponda, y si el lugar que me corresponde es la nada, será la nada. Y si es la candidatura de intendente, e s e l intendente, o、no、donde fuere.、Uh -huh. eh, eh, Lanceta, eh, ¿cómo se está trabajando para, para hacer acuerdos aquí a nivel local, digamos, con la oposición? Porque vemos a un presidente de l comité yendo a acordar con sectores como Cladera, con el socialismo,、eh, pero eso, algunos dicen, carece de total legitimidad, porque eso claro, lo. Porque el marco de a l c a n z a lo dan las convenciones de l p a r t i d o la convención nacional y la convención provincial. Eh, yo no puedo hacer un acuerdo local con este,、no、sé, el peronismo federal cuando la convención provincial me está indicando de que el acuerdo va a ser solo con el socialismo, por decirte algo. n o De manera tal que estas, estas cosas tienen, tienen patas cortas, ¿no? eh, creo que están teñidas en unos casos de ingenuidad, en otros casos de desconocimiento, en otros casos de suma picardía. n o Uh -huh. Bien,、eh, ¿a quién ve con mayores chances de, de ganarme la intendencia de CDRI? ¿O no ve que haya alguien que pueda ganársela? No, yo creo que se le puede disputar, depende del armado local y del armado provincial que tengamos los espacios.、Uh -huh. Porque está haciendo una muy buena gestión. Hay que proponer una gestión superadora. Yo creo que tiene falencias,、eh, a donde tiene la falencia, donde hay que superarlo. pero No hay que caer en la, en la crítica banal de decir que está mal lo que está bien, porque la gestión tiene cosas buenas y entonces la propuesta tiene que ser superadora. Sí, exactamente, y, y eso hay, hay quien pueda llevarlo adelante, quien pueda materializarlo. Hay hombres. ¿Cómo no? Mi grupo no,、uh -huh. no, no tiene nombre y apellido. Uh -huh. Pero vemos gente que está a b en condiciones de hablar antes. ¿sí? Uh -huh. Bien. Bien, ¿cuál es la principal falencia que le veo al gobierno de Severri? No、sí, sé、sí, si falencia del gobierno de Severri. Yo creo、eh, que en lugar del intendente, yo tenía una actitud mucho más activa en la cuestión vinculada、eh, particularmente a la seguridad.、Uh -huh. Ahí es donde usted ve el punto. Ahí es donde veo el punto, ahí es donde nosotros estamos formando. Me estoy yendo a Colombia, a Medellín, estoy trabajando fuerte en el tema de la seguridad. Pero no por el caso de la barra r i e exclusivamente. La idea es que traer, que armar un know-how para, para toda la provincia de Buenos Aires, básicamente en, en función de terminar con el peso l que nos tiene. ¿Cuándo viaja? En mayo. En mayo.、Uh -huh. Y allí será una reunión de trabajo en pos de, de, de, de armar propuestas, si se quiere también. Sí, sí, una experiencia muy interesante, la de Medellín, particularmente, b u e me invitaron los colombianos ahí y gustoso vamos a estar allá.